Joaquín se dio cuenta que había alguien que no estaba. Parecía natural en su sala. Y al reparar en eso, notó que todo alrededor se tornaba más cobrizo que de costumbre. Uno no hace más que preservarse, aunque sin dejar de mostrarse, pensó con cierto dolor. Que te diga que estoy angustiado no significa que deba llorar a todo momento. Pensé sonriendo. Mientras tanto, un colibrí vigila un cambio de turno. No sabe por dónde aparece, ni sabe si cazarlo de la sala sea fácil. Mira un reloj sobre la espalda blanca de una estatua de yeso y corrobora que es hora de irse hacia otro lugar. A lo mejor encuentre una caleta o un trasatlántico o la certidumbre de considerar triunfo a toda seguidilla de buena voluntad y constancia. Sigue respetando demasiado a los cisnes para que no me canten de prepo, duendes no reconocidos o sirenas naif. Un perro ladra, mezcla entrañable de bucanero y oriente expreso, a los tobillos de un cartero presuroso y violeta. Se cierran los toldos de una casa de ropa, ensombrecida por los postres. Un salto veloz para cruzar de una vereda a otra atravesando el asfalto mojado. Al lado del bochinche y detrás de un vidrio descansa, por no poder hacer otra cosa, con resignación. Un sereno y su camisa color crema. En simultáneo chumba ferozmente el titular desde una esquina que nos habla de nosotros. Las rotativas desde redacciones propias pregonan lo reiterado y el papel prensa ya no mancha los dedos. Los lastima o los acaricia, sin término medio. Pero esto es solo eso. Faltan muchas cercanías y encuentros, ausencias que duelen y testigos que mienten. A fin de cuentas, las actas oficiales también se agotan cuando el taquígrafo ya no nos las puede leer. Apunte de pesquisa para amantes ansiosos o escribas inescrupulosos. Puede tomarse como obsequio de tránsito, aunque admite una módica contribución. Lo que no es de corazón, autoriza la mueca protocolar para suicidas esporádicos. Que caminan entre los trabajos que dejan atrás a los hombres, entre ellos la gerencia de programación del Canal Lata y la dirección técnica del Deportivo Cabezazo. Lo que nos inquieta nos mantiene vivos Sorteando ojivas y tecnologías El próximo encuentro será en una suite con vista al suelo Así que a partir de ahora sería conveniente Que comencemos a demorar la resolución de los enigmas Con sonrisas o sin sonrisas Simplemente siguiendo los compases adamascados de una milonga Eterna que a la vez es guía Para todo aquel que tenga ganas de oírla Y con eso parece suficiente. Para ventilar, para observar, para liberar tensiones, ojo de güey. Martes de 17 18. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ojo de Buey 106.3, el Dial de FM Radionauta, que se abre todos los días a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde, y en el que amplificamos nuestras voces junto a Mauro Basiuc. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matías Di Loreto? Así es, seguimos haciendo Ojo de Buey en esta primavera que ya se está por acercar a la ciudad de La Plata y al resto de las ciudades. Del país y de varios países. Vi de... en el patio de mi casa que empezaban a hurguetear los techos y nidos eh, que quedaron abandonados de otras épocas, las golondrinas. Las golondrinas. golondrinas. Empieza a ser como una avanzada de un grupito, ya es eh, señal ineludible que está la primavera. A tiro de escupida. Ahí en las palabras preliminares se hablaba de aguaciles, de Colibrís. De de se hablaba también algún otro, otro integrante de, del mundo primaveral. Y la imposibilidad quizás de agarrar uno, como que tienen un vuelo muy, muy ligero. Sí. Así que es también un, un deleite a veces verlos, verlos tan ágiles como hacer figuras en el aire. Un baldazo de agua fría. Eh, parece un arma letal para los colibríes Digo por el, el, la, la duda que tenía eh, el personaje Sobre cómo, ¿no? Agarrar. Sí, sí, sí También allí comenzábamos reflexionando En torno a ausencias, digamos Que siguen, siguen presentes Más presentes que nunca En una fecha 18 de septiembre Que desde el 2006 se nos hace dolorosa También por... Por, ...por Jorge Julio López... ...que no, no está desde aquella fecha... ...y bueno, también en el programa... ...en el Ojo de Güey de hoy... ...vamos a tener alguna, alguna mención musical... ...aparte de también... ...a invitarlos y sumarnos a lo que, tiene que... ...va a tener lugar a partir de las 6 de la tarde... ...allí en Plaza Moreno... ...una nueva movilización... ...como se viene realizando y se hizo... ...automáticamente desde aquel año 2006... ...ni bien conocíamos la, la noticia de su desaparición así es, una plaza moreno que también eh, el día miércoles, o sea mañana será un escenario de un evento que han denominado el culturazo la ronda de espacios culturales la unión la, eh, de espacios culturales y eh, gestores culturales independientes no agrupados o bueno que caen de repente ahí pueden eh, darse cita eh, en horas de la tarde, también para reclamar sobre eh, los espacios que, bueno, parece que es política de Estado ya, en último esta parte, eh, la, el atosigamiento. Sí, sí, sí, o la exigencia permanente de vaya a saber qué, qué papel, digamos, o qué imposibilidad de, de, de reglamentación. Así que allí va a tener también Plaza Moreno como, como epicentro el día de mañana. Y alguna, alguna mención antes ya de comenzar formalmente a, a desarrollar el ojo de buey del día de hoy Contamos que estuvo introduciendo al programa de hoy la canción Casas de Arañas Interpretada por Pedro Aznar y David LeBón. La semana pasada comenzamos también refiriendo esta, esta cuestión de las bandas musicales de, de rock argentino uh -huh. Que se habían podido, o la imposibilidad mejor dicho, de reunión de sus integrantes, el factor principal es el fallecimiento claro. de ellos. En el caso de David eh, Lebón y Pedro Aznar, ellos se pudieron juntar, eh, hacer un dúo y tener una serie de presentaciones allá por el año 2007 en el Teatro ND Ateneo en, en el mes de agosto del 2007. Ya, ya había fallecido Oscar Moro que había sido el batero de Cerujirán. Mm. Girán tanto Pedro Aznar como David León compartieron banda David León bien Viene tocando desde los 70 en varias bandas Y Pedro Aznar hizo como su gran debut Podemos decir en Girán, en Allí a principios de los fines de los 70, a principios de los 80 Y en la década del 2000 Allá por el año 2007 Compartieron una serie de presentaciones En el Teatro N Ateneo Que luego fueron rescatadas en dos CDs Aznar Lebón 1 y Aznar Lebón 2 Y precisamente el repertorio Basado en canciones de, de Cerú Canciones también ...de la discografía solista de Aznar, de, también de Levon... Se, ...se tradujo, hay a, algún tema nuevo... ...pero básicamente es revisar el repertorio de cada uno de ellos por separado... ...y de Cerú se, se editó en esos dos CDs... ...y de ahí extraíamos esta versión de Casas de Arañas... ...que es un tema del primer disco solista de David Levon... ...que se editó allá por el año 73... ...y hay una anécdota muy, muy relacionada por aquel tiempo que eh, León bon con, con su con su novia aquel entonces, uh -huh. Liliana Lagarde, tenía muchas muchas canciones y al momento ir a registrarlas en Sadaic, ¿qué pasa con esta cuestión de la autoría? Que si uno va a registrar un título, ya, si ya existe, no. Sí. Y con las canciones pasa que no, no. A veces la letra habla. se habla si. si habla de un amor o, o de. De algún tema se le pone lo que puede sonar más repetitivo o que ya aparecen algunos versos. Pasaba que rebotaban sistemáticamente, hablando un poco de la cuestión de los trámites, sí. de lo, las exigencias, rebotaban sistemáticamente allí en, en Zadaika al momento de registrar los temas. Entonces salían títulos como casas de arañas, digamos, que aparecen mencionar las arañas, pero bueno, no, no hay un verso que hable. Eh, dos edificios dorados, que es también otro tema que está en ese disco. Como que hay, hay títulos que no remiten específicamente a la canción, pero bueno, surgía de esa, de esa traba al momento de identificar la, la canción. Una anécdota similar tiene Charlie García, con el tema No se vaya a llamar mi amor, el, la idea original era mi amor. Claro. Entonces, bueno, no se podía llamar mi amor porque ya existía como tal. Así es, y se llamó... No se hallaron el Así es, bueno Charlie que estuvo muy presente En, en este primer disco de, de Lebón Después reversionó Dos edificios dorados Como que siempre hubo una relación cordial Entre Lebón, Aznar y Charlie Bueno, de hecho Cerú se volvió a juntar Y ahora está Imposibilidad de La principal es, bueno, la, el fallecimiento de Oscar Moro, después, bueno, los proyectos de cada uno y los, los estados de, de salud, también podemos decir. Pero bueno, este rescate, estos dos discos de Aznar Lebor, esta serie de presentaciones que hicieron, Casas de Arañas, iniciaba musicalmente Ojo de Guay. En la continuidad musical del día de la fecha, seguiremos en tema, en este caso escuchando una canción de tropel que se llama Claustro de ausencia a propósito del de nuevo aniversario que se cumple por los 12 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Comunicate al 451-6917. Ojo de güey, en Radionauta. Por favor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 Minutos. Pasaron de la hora 17, aquí estamos en un nuevo bloque de Ojo de Buey en esta vuelta eh, destinada a recordar algunos aspectos de una personalidad del ámbito de la música ciudadana que dejara este mundo el pasado martes 11 de septiembre. Así es, la semana pasada cuando ya cerrábamos el, el Ojo de Buey, sí desplazábamos la mirilla, nos enterábamos del fallecimiento de Horacio Molina, reconocida figura de la canción ya a los 83 años, fallecía y hoy nos parecía interesante comentar algunos aspectos vinculados a su presencia itinerante en algún punto o su relación con diversos géneros. Si bien él estuvo distinguido desde con, con el tango, uh -huh. con, el, con el tango canción, podemos decir. Eh, también tuvo una trayectoria o, o estuvo muy vinculado a otras figuras de la música, sea de, de la bossa nova o, o desde tocar allí en el, en el boliche La Fusa, que también es un, es un boliche, un reducto que amerita también una, una mención especial por la gran cantidad de, principalmente, Vinicius de Morales, María Creulla, allá por, por los años 70, cuando estaba no solamente en, en Capital Federal, también en, en Mar del Plata y en, en Punta del Este. Y también su, su relación con, con Eduardo Mateo, a quien es una figura a la cual volvemos varias veces. Uh -huh. También tenemos aquí sobre la mesa el, el libro imprescindible Razones Locas, que es la, el paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya, que escribió el periodista uruguayo Guilherme de Ale, Ale, Car, Alencar Pinto, a quien en algún momento tuvimos la, la posibilidad de entrevistarlo en, en, en, otro, en otro programa y contaba como esta fascinación de este tomo monumental, un poco, que, que representa la, una vida corta de Mateo, 50 años, dos discos nomás editados pero que ha generado toda una mitología a su alrededor en la música uruguaya y en la música latinoamericana con el pasar de, de los años. Y precisamente Horacio Molina fue muy amigo de, de Mateo, de hecho era como el que, el que lo recibía acá en, cuando estaba en, en, en Capital, digamos. Uh -huh. Él lo conoce en el año 68 a, a Mateo, estaba precisamente tocando en La Fusa, y Diane de Noir, que era amiga de los, los Presenta. Comenzó a cantar sus canciones Horacio Molina, y bueno, cada vez que Mateo iba a Buenos Aires se quedaba a vivir en, en la casa, en la casa de, de Horacio Molina. Horacio Molina nació en, estaba muy identificado con el barrio de Almagro, eh, barrio en el, en el que nació. Me, me enriquecía... Hospedarlo. Él comenta a Horacio Molina que los músicos que le iban de sofisticados me decían cómo te puede gustar ese tipo. Y él, él comentaba que lo que había que entender era su filosofía. Mateo no hacía música para triunfar. Las pocas veces que tocó en Buenos Aires lo hizo en Boliches de Mala Muerte y por el Choripán. Eh, más de una vez dejaba el escenario a las puteadas. Bueno, digamos que su figura, de hecho Horacio Molina está... En el disco Mateo Solo Bien Selame, que es el, el disco que, que graba en el año 72, es el que se encarga de hacer voces y también tiene los créditos fotográficos, aparte de hacer algunas guitarras. Eso aparece muy bien registrado en este libro Razones locas. Y también había una, hay una curiosidad. Ajá. Hoy trajimos para, precisamente para ilustrar este, este breve recordatorio que intenta hacer una breve mención. No podíamos dejar de de comentarlo y un poco como esa, esa posibilidad de vincular, de hacer links. Menciona cómo Mateo, por allá en el año 82, Mateo fallece en el año 90, tiene como su mejor época como autor. Precisamente Sandra, Sandra Mianovich uh -huh. Hay un, graba una canción de Mateo en Argentina y Horacio Molina graba cuatro en Francia. Hablamos de unos... 2.838 dólares Actuales Que Mateo recibe eh, por, por medio de la Asociación de, de, de Autores uruguayos En ese caso Y bueno, con esa plata La, la hipótesis que, que traza Guillermo Alencar Pinto Es que la regala Mateo Pero es como su época de, de, boom, de, oro. de oro Como autor De una personalidad Mateo que había Había participado en varios, en varios grupos, en el quinto también, pero había tenido con este Mateo Solo Bien Serame su único disco solista y después en los 80 eh, editará Cuerpo y Alma también, que es como su segunda obra y no dejó más registros. Pero a partir de estas vinculaciones, bueno, de, de Horacio Molina que lo recibe, que, que tienen un vínculo, podríamos decir, de amistad, uh -huh. y también de, ahí mencionaba de, a, a Sandra Mianovich, de Sergio Mianovich que también era, estaba vinculado con Horacio Molina y, y bueno pertenecía también a, a, al grupo de músicos que, con el cual tenían Ligazón. Horacio Molina, un tipo también que eh, llegó a destacarse en la televisión eh, Mercedes a su participación en los sábados circulares de, de Pipo Mancera. O sea que una figura eh, que es, eh, dedicada profesionalmente al mundo de la música. Quizás un, un buen puerto y, y, y por eso mismo un benefactor de Eduardo Mateo. Eh, bueno, un tipo que va y le graba en Francia cuatro de sus canciones. sabe que eso. Eh, significará un reito directamente económico a una personalidad que bueno, yo en el, sin saber mucho como esas figuras eh, de, ligadas a, a la bohemia no, de, no a la bohemia porteña sino una bohemia un poco más eh, campechana quizás del otro lado del charco que aparte en, el, en aquel entonces, porque hoy por hoy todos seríamos amigos de Mateo, sí. digamos, pero en aquel entonces no, no debía ser sencillo y na, no, no había una perspectiva de, de, de la imagen que hoy adquiere Mateo, que es casi una referencia, al menos para los nuevos cancionistas de, uh -huh. del Río de la Plata, es como una referencia inel, inel, ineludible. Mariano del Mazo escribió como una suerte de, de semblanza Hablando de Horacio Molina como su fallecimiento, como la muerte de una estirpe, un linaje urbano constituido de elegancia y discreción. Eh, convivían en su temperamento artístico la tradición Gardel, que precisamente Horacio Molina nace el, el mismo año que fallece Gardel, en 1935. El pulso convive en esta tradición con el pulso de sus contempo contemporáneos, la bossa nova, Y gestos de una extraordinaria clarividencia, como haber descubierto a Eduardo Mateo. Eh, muchas veces también comentan que por aquel entonces, en el año 60, quizás su voz, su registro no era lo que el tango buscaba, uh -huh. quizás buscaba más cantores con cierto impronto, cierta voz como de, de presencia en el sentido, y a veces se lo, se lo disminuía o él, como también, no, no aceptaba o. O no, eh, como esa cuestión de, bueno, de, de, era un cantante elegante o como ese tono, un cantante de bolero, muchas uh -huh. veces para menospreciar su, su rol en el tango, que fue un género que abrazó allá a mediados del año, de los años 70, allá por el año 75, es cuando él ya con el disco Por los Amigos comienza a tomar más el sendero del de tango, precisamente. Antes de haber incursionado sí en el bolero, sí también en, en la bossa nova. Y ya después su marca, su huella sería el tango, que fue el género al, al cual eh, estuvo presentándose y haciendo iver, diferentes presentaciones en el último tiempo, en los últimos años. Juana Molina, hija de Horacio Molina, en las redes sociales destacaba... Eh, el hecho de que haya muerto, haya fallecido, dejado este mundo el 11 de septiembre, el Día del Maestro. Y lo señalaba como una personalidad al, eh, a la cual ella tuvo mucha vinculación desde lo filosófico. Uh. Una persona como Juana Molina que eh, se anime digamos, o que en realidad comparta eh, una cuestión tan íntima en las redes sociales. Significa y habla un poco de esta figura... Eh, de Horacio Molina, a quien lo convocamos, un poco para hablar de Mateo y convocamos a Mateo para hablar de, de Molina y así sucedió. Sí, un poco para tejer esos vínculos y, y como hacer como todos un, un gran continente musical, más cuando pensamos y hemos hablado también como los, los géneros, hablamos de la Bossa Nova, del tango, de, de quizás la, el bolero mismo, uh -huh. cómo se va haciendo toda una red y un... Un continente musical que tiene múltiples entradas y salidas, puertas de entrada y puertas, puertas de salida. Así que trajimos dos canciones para escuchar de Horacio Molina interpretando a Eduardo Mateo. Una de ellas es una canción que ha sido un himno también, que la, la ha grabado León Gieco. Se trata de Príncipe Azul, que es casi una canción para... Está pensada como una canción para, para niños uh -huh. Y ha trascendido Diversas barreras Así que es un, un modo de acercarnos En este caso a Horacio Molina Quien falleció el martes pasado Precisamente en est por estos momentos Y bueno Este es el ojo de buey Que le habíamos preparado Comunicate Al 451 6917 Ojo de buey En Radio Nauta esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado viene de manos abiertas de manos que han escapado de manos que han escapado esa tristeza que cuelga Donde termina tu pelo viene de un mar que ha secado Mientras soñabas anhelos Mientras soñabas anhelos Piensas, vagas y piensas Piensas, vagas y piensas. De esa tristeza que asoma, cuando la tarde se agota, viene a buscar los recuerdos, Se dejaron tu alma rota. Se dejaron tu alma rota. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Ik weet heel goed wat je hebt Er is in je leven een past De die het wind niet heeft Dat zijn je van te zijn je Vagas y piensas. Piensas. Vagas y piensas. Piensas. Vagas y piensas. de way. Hablamos sobre la marcha. weg. We hebben Nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá ah, mm, mm, ah. Suena a las doce y tendrás Zapatitos de cristal Príncipe azul ya vendrá ratositos lo traerán ah ah, mm, ah cuando despiertes del sueño ya no tendrá luna el cielo debe buscar ese beso ah, ah sigue tu sueño mejor Vos que encantado tendrás Junto al conejo tambor Blancas ardillas vendrán ah ah. Mm -hmm. ah, ah Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debes buscar ese beso Ah, ah Sigue tu sueño mejor Bosque encantado tendrás Junto al conejo tambor Blancas ardillas vendrán Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debes buscar ese beso. Ah, ah, ah, ah sigue tu sueño mejor, vos que encantado tendrás, junto al conejo tambor. Blancas ardillas vendrán ah, ah, mm, ah, mm, ah, ah. Estamos en la web radionauta.com.ar Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado Porque decidir jamás puede ser un delito Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica Contás, Contás con, con nosotros Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito La Pulseada, la revista del Padre Cajade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 Radionauta 106.3 Hasta las 6 de la tarde estás escuchando Ojo de Wey Libros, música, teatro cine Ojo de Wey Último tramo aquí en Ojo de Buey, este programa no vamos a ocultarlo, quizás el oyente eh, o la oyenta se ha dado cuenta que hemos recurrido y vamos a seguir recurriendo eh, en, una, en una voz, en la voz de Poli, Natalia Politano, eh, por Insta cuestiones algunas veces con Señor Tomate, otras veces por su disco de boleros, boleros con... Sí con Maxi Prieto sí. y en este caso eh, vamos a dar una invitación ya que el próximo domingo 23 de septiembre en el CCK en el Centro Cultural Kirchner sí. ahí en la ciudad autónoma de Buenos Aires participará eh, del de ciclo indie eh, no, rock en ascenso eh, como representante Del indie, argen, del indie Nacional. Ah, Categorías bien. tremendas, ¿no? Sí, Pero sí, que sí. hablan de... Bueno, todos cuando por medio de las redes sociales o algunos de sus integrantes eh, de la banda Señor Tomante eh, fue comentando esta novedad, eh, debo decir que hubo varios que nos pusimos contentos, eh, no porque signifique eh, la cima de... Eh, la, la montaña del éxito y la fama tocar allí, sino que bueno es un ámbito diferente para una, una banda que la vi por primera vez aquí en el Olga Vázquez eh, invitado por el señor Luciano Laitó, a quien le mando un, un saludo si está escuchando vimos y pudimos conocer ese día la sonoridad del señor Tomate un sonido que nos pareció raro nos fuimos como mirándonos a la cara sabiendo que algo de eso nos había intrigado, nos había gustado y a partir de ese momento creo que empezó un romance que fue confirmándose disco a disco eh, la, la banda conformada por Natalia Politano Hernán, Peter, Alejandro y Eduardo eh, son los que van a subirse a tocar en el escenario junto a 107 Faunos uh -huh. Platense la cosa para este este ciclo que se llama Rock en Ascenso, una banda que tiene eh, 15 años, que el 20 de octubre celebrará en el Galpón de las Artes junto a Cumbia Queers, sus 20 años, bueno, parece que todavía siguen en ascenso. Siguen ascendiendo. Siguen, sí, siguen en ascenso. Y eh, como representante de esta escena, hoy que hablábamos de las etiquetas, del indie Nacional. Bien, bueno, esta es un ciclo que ya se viene desarrollando. Esta es la segunda, la segunda fecha, comienza el, el sábado 22 y el 23, el 23 toca señor Tomate. Pueden retirarse de entradas a partir de hoy, martes, y también en las boleterías del CCK e incluso dos horas antes de la función. Esto cabe destacar que es libre y gratuito y se pueden retirar hasta dos entradas por persona. Déjame decir, ya que estamos mencionando el, el sitio, el Centro Cultural Kirchner, que también en, quizás quede ese vacío de dos horas, bueno, ya tenés claro. las entradas, ¿Qué podemos podés recorrer, eh, recorrer el enorme palacio, lo que fue el Palacio de, de Correos, podés ver la muestra Tierra que Anda, que es una muestra homenaje a Tahualpa Yupanqui, de miércoles a domingos y feriados de, de hasta las 8 de la noche. Está. Así que es la sala 613. Debe ser el quinto piso. ahí de, de, del edificio. Hay cartas, partituras, fotos. y videos del gran Atahualpa. Este año fueron 110 años de su nacimiento. otro número redondo que sirve para bueno. montar esta para hacer itinerantes. Esta muestra se inauguró el año pasado. Y bueno, tiene tres ejes, la montaña, la selva y la pampa Y que bueno, recorren, eh, hay cartas, hay libreta de casamiento, el documento de identidad El apero, su poncho y el pañuelo Los instrumentos también están, eh, hay un manuscrito, partituras también de, de, de algunas de sus composiciones Y también hay, hay campanas de acrílico con acústica para escucharlo Hay láminas, bueno, realmente es una, un, una muestra con bastante contenido, que, material que se dio a la Fundación Yupanqui, que preside su hijo Roberto Colla Chavero, y también el coleccionista Alejandro Guillermet. Así que una forma de acercarse a la vida y la obra de Don Atahualpa Yupanqui en esta muestra Tierra que Anda. Que bueno, entonces habrá que ir, el, si el, van el domingo, recuerden...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 de Way. Fíjate qué pasa. Siempre vi viejos más no casual. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que bailas. Y cuando suena, cuando suena Fus de Ley, ya es la señal de que estamos gastando los, las sí. últimas fibras del de ojo de Way. Déjame comentar algo fin, comentamos fuera de aire que ahora comienza la temporada alta de, de, de festivales, sí. de ciclos es una época muy propicia ya tanto por el clima y por demás eh, hoy mismo en, hablamos del Centro Cultura Kirchner allí en Capital Federal también en Avellaneda y en Vicente López va a tener lugar el Festival Cine Migrante esto se va a realizar es la novena edición más de 72 películas de 35 países del mundo Este año uno de los ejes es futuridades nómadas, temporalidades cinematográficas Ajá. desde América, África Afri y el mundo árabe. El director camerunés Jean-Pierre Becolo, que hoy mismo eh, en estos momentos, en minutos, va a estar dando una conferencia. Va, va, es uno de los, de los curadores, exponente de cine de africano y pionero de la ciencia ficción en el con continente. No va a ser el, el único eje, va, va a haber, así como en otros años, estuvo como eje el ascenso de Donald Trump y de Macron en, en Francia. Hoy va a estar más ligado a esta reconfiguración de, de, de fronteras, digamos, uh -huh. en el movimiento del afrofuturismo. Y, bueno, precisamente, como decíamos, de África, América Latina y el mundo árabe. Y va a tener una de sus visitas principales a Jean-Pierre Bécoló, que es el, el director camerunés. Esto es en el Festival de Cine Migrante, que comienza hoy hasta el miércoles 26 en el los espacios Gamona allá en Capital Federal también eh, como decíamos en Avellaneda y en Vicente López así que si van, hacen un combo y viajan unos kilómetros aprovechan con lo que cuesta hoy también viajar hasta estos kilómetros Pueden hacerlo, sino también aquí en nuestra ciudad, el FESAL, se va a abrir el próximo 22. El próximo sábado va a tener su noche de apertura a las 20 horas. Allí en la Gran 762 entre 1 y 115 va a comenzar este festival que también es una marca de, de, de nuestra ciudad. Así que esto del 22 al 29 de septiembre, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Hasta aquí hicimos Ojo de Buey, Mauro Abasiuc. Mi nombre es Matías Di Loreto. Tamara Camparo en los controles técnicos. Será hasta la semana que viene.